Fronteras del Futuro. Fronteras del Futuro, como siempre, con Javier Sevillano. Javier, ¿cómo, ¿Cómo bueno? estáis? ¿Qué tal? En, ese ¿Cómo futuro, en ese futuro seguramente se entregará un premio, un premio real, pero ecológico. Un premio real y ecológico que se va a entregar por primera vez este año. Va, mm. va a ser un premio que va a durar 10 años. del 2020 a 2030 está apadrinado por... Sir Richard Attenborough que todos conocemos Chambers. de so, de de los uh, documentales sí. sobre naturaleza y demás iba y a padrinar un premio que organiza nada más y nada menos que el príncipe Guillermo de Inglaterra eh, eh Willy. William el príncipe el que no se ha ido de casa es que no se no bueno ese uno uno se ha ido bueno pues este es el que no se ha ido el, el que va a ser rey se supone algún día Cuando, cuando le toque si es que si es que llega. Bueno, pues este <risa> qué que está ahí la abuela que no se va, él, le bueno, el la, padre por medio y la, no, la abuela bueno. es rey nunca, no va a ser rey nunca, no Bueno, no, rey nunca, bueno, bueno pues claro. el príncipe William se llama, entonces este eh, junto con su mujer Kate, que son los duques de Cambridge. Sí. Eh, de Cambridge porque entre otras cosas él estudia en la Universidad de Cambridge y <risa> sí. <risa> sí. todos los datos que está por Tarragona, Que tienen que cuántos hijos, tienen... dos o tres. eso ya no lo sé. Pero bueno, no, no me veo yo el Salvamen. <risa> bueno, ellos llevan Sal, llevan de desde 2013 eh colaborando con con Worldwide Fund la WWF, la famosa eh histórica organización la de la de la de la naturaleza y eh bueno, llega un poco la estela de su padre del príncipe Carlos. Eh, que también, bueno, eh, siempre ha estado muy interesado por los temas de la naturaleza, de la ecología. Él es un experto en botánica. Como no hay un premio Nobel de ecología, lo que ellos han, han hecho es, con eh, participación y con el apadrinamiento de, de Sir Richard, pues eh, han creado un premio del Earthsoft Prize, que va a durar tiene, eh, una, en los próximos diez años. El objetivo es estimular, por así decirlo, todos aquellos estudios que eh, ayuden a combatir y a frenar el cambio climático y a mm, intentar salir de, ese, de esa sensación pesimista que hay en torno a, a, a lo que le ocurre a, al planeta Tierra e eh, intentar elevar un poco la moral, por así decirlo, ¿no? y contribuir un poco a, a, a fomentar el estudio y sobre todo la salida de este atolladero. ¿no? A, alentar a, a los científicos un poquito. Por eso lo que pretenden es eh, en un principio una duración de 10 años, es decir, se extinguirá o acabará en el 2030, y eh, en estos 10 años, del 2020 al 2030, Eh, eh otorgar unos premios anuales eh, que serán financiados eh, el dinero saldrá de eh, saldrá de, de, de, de cuestación popular como mm. se decía antiguamente es decir impostitos, no, impostitos, no, ¿no? de impuestitos de, de, um, de dinero, crowdfunding de sí, crowdfunding exactamente antes era cuestación popular ahora es el crowdfunding no hay micromecenasgo todas esta gente es decir el dinero no va a salir de las arcas en un principio de del estado eh, del reino unido sino que va a ser la gente anónima o fundaciones o, o instituciones donaciones, y demás vamos. donaciones exactamente, sí, sí, sí. ¿no? Uh -huh. los que van a patrocinar estos estos, estos premios lo que mmm, todo esto surge En, como telón de fondo y, y, y digamos es el, el aldabonazo eh, final que les eh, um, impulsa a, a celebrar y a convocar estos premios, todo lo que está ocurriendo en, con los incendios estos interminables que mm -hmm. están ocurriendo en Australia en Australia. ¿no? Eh, Australia tiene una vinculación histórica con el Reino Unido y entonces todo esto les ha eh, ayudado a decidirse ¿no? tras ver los de, el desastre está ocurriendo aquí. Además, eh, evidentemente, ya hemos hablado de lo que ocurre en, en Australia, que está sufriendo las temperaturas más altas en los dos últimos siglos, eh, que está sufriendo también las temperaturas más altas de toda su historia. Uh -huh. de, de, eh, eh, ya comentamos la semana pasada lo que ocurría. De, de todas lo, formas, de todas formas sí es, que... Puede ser eh, políticamente correcto, pero eh, recomendamos eh, mucho en estos días en eh, visitar la página eh, maldita.es los eh, bulos que nos sí, eh, bulos sobre este tema sobre, sobre los incendios en Australia. Hay muchas informaciones que no son eh, exactas. Y eh, maldito bulo, eh, bueno, en bueno maldita.es está toda la, toda la información y todos los bulos que se están contando eh, porque ya es una tragedia brutal la de Australia para encima como estar para fabricando santo, eh, estar noticias fabricando... falsas claro, claro. y mentiras sí, sí, al sí. respecto Además, las no imágenes a ocurrir, son terribles, a los, los pobres los animalitos lo claro, pero eh, las imágenes precisamente maldita puto es bueno Pues eh, centrémonos en el Earthshot Prize, ¿no? Aparte de las imágenes de lo que está ocurriendo en Australia, también eh, ellos se han eh, acogido a que en, en, eh, el, eh, en el Reino Unido en el mes de diciembre se ha registrado este invierno... El día más caluroso de un invierno en el Reino Unido que han, sido, han alcanzado los 18,7 grados centígrados en Agfari, que es un, está en las tierras altas escocesas. Y además también eh, en el último año se llegó a la temperatura más alta en Inglaterra. Eh, con 21,2 eh, 21, grados centígrados que fue registrado en Kew Gardens en el Jardín Botánico de Londres en el pasado eh, febrero, en 2018. Es decir, todas estas subidas, estos aumentos de temperatura, estos registros que nunca sabían, habían ocurrido, pues eh, les ha mm, ayudado, por así decirlo, contribuido o espoleado, mejor dicho, a eh, eh, intentar Espolear a los científicos, a los estudiosos, para que eh, con este premio digamos, se esfuercen un poco más en eh, hallar medidas o salidas a, en, es, en los próximos 10 años a todo lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Y este premio no pretende ser una meta al no, trabajo no, no, no, sino es... un espaldarazo a lo que se está haciendo. Exactamente, ¿no? es una eh, ayuda, es un eh, es, espolear simplemente, sí, ¿no? Sí, eh, sí. Ayudar ¿no? A, a contribuir y hacer visible más un, un trabajo de mucha gente que lo está haciendo eh, actualmente pero a darles una cierta visibilidad y una ayuda también económica aunque sea relativamente poco Pero, eh, claro, para, pero para, bueno, para poder el, el significado encontrar sí, claro, algunas es. soluciones mm. eh, a, esta, a esta cuestión. Llama la atención, eso sí. Bueno, algunos grandes premios eh, también, pero llama la atención que una casa real como la británica, que no ha hecho mucho por no, bueno, eh, la ecología y la naturaleza, pero bueno, esa es también bien, ayuda a maquillar claro, sí, también sí, un sí, poco sí. y a estar en los papeles, también a, evidentemente. A cuida mucho no, las bien, flores, bien, el, bien, el bien. príncipe Charles. Sí, sí, las sí, suyas, ser, las, las, las de su jardín. Las mismas les no pone música les interesa, bueno. pero bueno, es un pero, pero lo, lo celebramos decir que es algo positivo Hombre, en, claro que sí. en este mare magnum lo junto a negativo que está bueno, <risa> <risa> te lo caes <risa> la vida de esta gente Fronteras del futuro con Javier Sabiano Javier, bueno, muchas gracias chao y